Buen día para todos. Eh, el día de hoy venimos a explicarles algo acerca de la historia de, de los pensamientos del, del socialista utópico Charles Faurier. Charles Faurier nació en Benzazón el 7 de abril de 1772 en París y murió el 10 de octubre de 1837. Eh, la, en la primera parte fue un, un socialista utópico francés de la primera parte del siglo XIX y uno de los padres del cooperativismo. Faurier fue un crítico de la economía y el capitalismo de su época de su época adversario de la industrialización, de la civilización urbana, del liberalismo y de la familia basada en el matrimonio y la monogamia. El carácter con que Faurier hace algunas de sus críticas hace uno de los grandes sátiros, lo hace uno de los grandes sátiros de todos los tiempos. Eh, bueno, Fourier fue como hijo de un modesto hombre de negocios, eh, estaba más interesado en la arquitectura que en los negocios de su padre, de su padre. De hecho quería convertirse en ingeniero, pero la escuela de ingeniería militar solo aceptaba hijos de la nobleza. Entonces él se, se alegró de no haber de luego se alegró de no haber elegido ingeniería porque según él le hubiera consumido mucho tiempo y le hubiera distraído de su verdadero deseo, que era ayudar a la humanidad. En julio de 1781, luego de la muerte de su padre, Furió recibió dos quintas partes de su fortuna, avalada de más de 200.000 francos. Esta repentina riqueza le permitió la libertad de viajar a varias partes de Europa, viajando, conociendo sus culturas, eh, trabajando en algún en varios lugares, siempre cambiando, no sé qué, a ningún trabajo. Entonces, Furió no estaba conforme con viajar con beneficio para otros y con el deseo de tener conocimientos en todo lo que pudiese, por ello a menudo pues, cambiaba como de, de residencias, de trabajos, y como, como viajante de negocios y ayudante de correo no disponía de tiempo para sus investigaciones. Su modesta pues herencia lo convirtió en escritor, para sus pensamientos tendría tres fuentes principales, la gente que conoció como viajante de negocios, los periódicos y la introspección. Su primer libro se publicó en 1908. Algunos de los libros que escribió Fourier, entre ellos pues está la teoría de los cuatro movimientos, el elogio de la poligamia y el nuevo mundo, el nuevo mundo industrial y societario, la jerarquía de cornudos. La armonía personal del nuevo mundo y cómo educar para libertad y felicidad. Estos fueron algunos de los muchos libros que escribió Fourier. Eh, una parte, pues, como de los más importantes, pues uno de los libros como más importantes fue la teoría de los cuatro mov movimientos, que esta la, la divide Fourier en cuatro fases, que son el salvajismo, la barbarie, el patriarcado y la civilización, conciendiendo esta última como la capitalización, como la última fase del capitalismo burgués del siglo 19 cuyo origen remonta a Fourier al siglo 16 y que le llegaría a afirmar que este orden civilizado eleva a otra compleja, ambigua, equívoca e hipócrita de todos aquellos vicios que la barbarie practicaba en medio de la mayor sencillez. Este era como el pensamiento o pues las claves de de, de, de Fourier para escribir este libro. Bueno, para empezar, eh, después de la revolución industrial. Eh, la revolución industrial pues, trajo muchas eh, por así decirlo, problemas dentro de la economía, por lo que el capitalismo regía en ese tiempo, en esa época. Eh, pues el capitalismo era un sistema económico que era condenable, eh, ya que sometía a los trabajadores a la explotación por parte de los, de los patrones, eh, es decir, pues sus propietarios. Eh, por lo que pues esta ideología eh, lo que buscaban era terminar con esa desigualdad y establecer un sistema social que, que buscará el bien común. por lo que eh, Fourier eh, junto con sus otros compañeros eh, son los eh, por así decirlo eh, los que inician esta ideología eh, en ese tiempo. Eh, objetivos principales eh, es el rechazo al proceso industrial ya que ellos pensaban que con volver a, a esos procesos rurales eh, podían llegar a esa igualdad que ellos conllevaban anteriormente ya que pensaban que por por la industria al surgir la industria eh, pues conllevaba esta desigualdad económica eh, que regía en ese tiempo eh, también ellos buscan una propiedad cooperativa que ya que para ellos el cooperativismo era como buscar esas esas condiciones eh, sociales igualitarias, eh, ya que ellos veían que la propiedad privada era algo como... Ellos veían la, la, la propiedad privada como el origen de todas las desigualdades, por lo que pues ellos se trataban de, de erradicar esa propiedad privada. Ellos creían que con la énfasis, con, con ellos educar al pueblo... Eh, podían tomar conciencia y podían, por así decirlo, controlar el, el poder. Por lo que era imprescindible la lucha de la clase para llegar a, a una sociedad más justa. Dentro del planteamiento del falansterio, como ya había comentado anteriormente, que fue creado por Charles Faurier, era pues era como un modelo sin social, sin que sin algún sin basarse en alguna clase de tipo social, sí, si, o sea, como sin ningún parámetros o siempre, o sea, él se basaba en el sistema social igualitarista que tenía cubrir como como base. Tenía era de carácter agrícola, estaba formado por grupos de no más de 1600 personas. Eran comunidades autosuficientes. No había competitividad económica no había salarios ni propiedad privada y los, las personas eran libres de elegir sus trabajos trabajarían de acuerdo con sus pases con sus pasiones y no existiría un concepto abstracto y artificial de la propiedad privado común respecto a su organización eh, pues ellos vivían en comunidades rurales eh, ellos que pues en su ideología principal ellos querían como retomar esta, esta parte de la agricultura, de volver a retomar sus sus actividades anteriores a, al surgimiento de esta revolución industrial. Por lo que en esta organización, este planteamiento de, de Furiel, lo que buscaban era eso, volver a retomar esas actividades eh, agrícolas y dejar a un lado esas propiedades privadas en las que se estaba surgiendo en ese tiempo por lo que pues crea una propiedad cooperativa para que haya una igualdad entre todos por lo que pues como se puede observar eh, en las imágenes en la imagen eh, este concepto eh, provee de amplios espacios para que se puedan elaborar aquellas eh, actividades agrícolas para que pudieran sustentarse en ese tiempo Es decir que por medio de, de sus labores ellos eh, sobrevivían en, en esa época. Esa era una de sus ideologías eh, respecto a ese planteamiento.